Hola, un saludo especial, te habla Jairo y hoy estamos haciendo un podcast que no habíamos programado hacer pero la verdad sentí hacerlo por una simple razón acabamos de terminar la clase de, de Revolución Solar la segunda sesión, eh, hemos, nos hemos corrido un poquito en la, en la programación pues por eh, dos situaciones que se presentaron en semanas anteriores pero la verdad ha sido muy beneficioso porque hemos aprovechado ese tiempo pues para, para otras actividades pero el día de hoy tuvimos una clase muy muy interesante, vamos a, a publicar también un previo de, de algunos momentos de la clase pero hoy, hoy, hoy estoy muy contento porque, porque fue una información muy clara, muy precisa ya, ya darán fe también las, las personas que nos acompañaron a la, a la sesión de hoy de, del alcance que tiene la astrología como herramienta de, de autoconocimiento y crecimiento personal Y, y a lo que yo voy es que eh, pues lo que hemos hecho en estas dos sesiones realmente es, la primera fue hacer un gran repaso de lo que, de las bases y las y los elementos que debemos tener en cuenta para una interpretación natal, perdón, una, una interpretación basada en el esquema astrológico o mandala, que viene siendo la lectura del inventario natal, signos, planetas, casas, aspectos. Y ya hoy entramos en materia de lo que es la programación. en base a la información que arroja eh, la astrología más propiamente la revolución solar, donde en la, cuando nosotros hacíamos la divulgación del curso lo que pretendíamos era, o lo que vendíamos, la gran idea que se vendía al participar del curso era la programación óptima de, de los ciclos que estamos viendo los seres humanos y la revolución solar pues arroja esa información. y lo que me llama hoy poderosamente la atención es que pues eh, para efectos prácticos de la parte didáctica y académica hemos usado como ejemplos el esquema mío y el esquema de Cecilia quien es la persona que está dirigiendo el curso y pues hay una congruencia muy alta de lo que estoy viviendo yo actualmente en mis procesos, entonces eh, quise hacer este podcast porque lo quiero documentar quiero escucharme en unos meses a ver qué pasó pero pero es muy acorde al, al proceso actual que estoy viviendo. Entonces, eh, hola Ceci, te felicito. <risa> Gracias, Jairito, muy amable. Eso a mi casa diez le place porque al virgo hay que darle un poquito de estímulo para que siga adelante, viste. sí, sí, pues esta larga introducción, pequeño, perdón, movida o, o emotiva introducción que te hago, pues es un sentir muy muy sincero de la calidad de información que, que recibimos hoy quise también hacer el podcast porque por tiempo eh, se nos se nos acortó la pues, o se nos alargó el tema y surgieron hoy varios puntos interesantes con los alumnos que como les dije a ellos en, en el transcurso de la clase al finalizar los íbamos a ampliar aquí en el podcast antes de entrar sé si materia ya de, de logística de lo que queríamos eh, compartir Eh, quieres ampliar algo de, de pues de lo que vimos hoy o sea la, el alcance de la revolución solar muy claro el proceso yo te comparto el proceso que yo estoy actualmente asumiendo es un proceso ya ustedes se están da, dando cuenta pues eh, el nuevo diseño de la página en astrología es muy claro el ítem de creatividad que estoy marcando en todos los eh, los espacios que tengo la eficiencia también yo yo antes cuando las personas que han visto mi proceso a partir de noviembre del año pasado yo me desconecté tres meses de lo que era internet, noviembre, diciembre, enero porque estaba muy cansado y estaba los procesos que estaba asumiendo no eran eficientes, o sea la herramienta como tal era muy eficiente para los usuarios porque permitía unos alcances que la tecnología de hoy en día brinda que es la posibilidad de sus casas pues, acceder a información eh, pues, relevante a un, a un tema o un interés, pero desde el lado de, de, de vista mío era muy desgastante y este año en febrero tomé la decisión de hacer más óptimo estos procesos, más eficientes entonces de ahí surgió la necesidad de implementar el, los blogs con, con la, el con manejo de contenidos que tiene eh, el podcast las grabaciones offline descartamos, o yo ya descarté eh, usar tiempo de noche para conferencia virtual gratuita ya la herramienta de conferencia virtual como tal, la estamos usando es únicamente en los cursos eh, entonces estaba buscando muchas alternativas para suplir ese vacío que iba yo a dejar de los espacios en la noche, entonces surge el podcast eh, grabaciones offline eh, el blog los pods, hoy surge una idea también nueva para las preguntas entonces es muy claro esos matices Ceci, de con solo donde queda el ascendente mío, revolución solar un, un manejo eficiente en Virgo Un sol, un guión teñido en, en casa 5 y más lo que hoy ampliamos que, que nos mostraste de, de, de cómo se está evidenciando eso, pues eh, me has de decir felicitaciones, muy, muy chévere, muy clara la información, muy bien transmitida y, y no sé, ya te eché flores, ahora qué quieres pues Ahora te quiero aclarar algo, tú dices que descansaste, que necesitabas ese reposo. Sí. Si nos ponemos a analizar eh, el nodo que rige tu personalidad, tu cuerpo físico en Pisces, Marte, tu creatividad en Pisces, ellos requieren épocas de relax, de descanso, eh, placenteramente dormir, no hacer nada, porque es tu naturaleza esencial. Y ese nodo representando tu cuerpo físico, es, tu cuerpo reclama eso. Ah, Como okay. está en casa cuatro... hombre, eh, eh, sumergirse en su hogar y no saber desconectarse del mundo. Eso es necesario tenerlo en cuenta. ¿Por qué, eh, siendo tú una persona tan joven, tan vital, de, de, con tantas ideas, por qué necesitas el descanso? Esa es la razón, ¿oíste? Ah, okay. Entonces, espero que ese descanso de tres meses nos sirva para los nueve restantes. <risa> sí, no, no, si era, no, es que es impresionante. Bueno, es otra tan... cosa que me llamó mucho la atención es que yo en mi esquema natal tengo una posición 11-5 que la verdad no, no había hechole mucho a conciencia yo más bien me había fijado mucho en mi posición urano-luna que es casa urano en la 10 a luna en la 4 y es muy clara que esa posición es conciliar espacios de 10 con 4 eso yo ya lo he vivido, me dedico mucho a 10, descuido 4 me dedico mucho a 4, descuido 10 y yo pienso que ya, ya estoy aprendiendo a manejar esa, esa información pero pero la 11 -5, la verdad nunca la había eh, puesto a la práctica analizando lo que vimos hoy en clase pues me hizo caer en cuenta de que estoy haciendo eso o sea sí. de, que, de que conscientemente estoy conciliando 11 con 5 y lo tengo muy claro no, no tanto en este proceso en astrología sino en otro espacio que estoy mm, conociendo y estoy aprendiendo a manejar el cual me, me siento mucha afinidad eh, lo veo muy claro ahí más unido a haciendo próspero que es como que la creatividad llevada a la productividad, algo así, no sé, lo veo así, tú. Sí, no, está bien, además mira una cosa, si nos ponemos a analizar escenarios, siempre se dice que hay dinero en todos los escenarios, y aquí estamos uniendo a, a 11, que es dinero ganado por la profesión, con Saturno que es la manera de manejar el dinero, mm. tu banco, pero ese banco de dónde sale el dinero, cuéntame, pues de, de lo que trabajas, ¿cierto?, o de legados para lograr manejar esa casa dos por eso es importante distinguir todos esos ítems ¿con que la lleno? con particiones con legados con mi esposa que comparto la economía eh, hay en ocasiones que los padres eh, solventan eh, con particiones de la empresa pero fíjense que vienen a ser particiones de la empresa ¿no? entonces ahí estás tú uniendo dos escenarios bien interesantes eh, creatividad Eh, que te va a producir dineros a turnos, como manejar tu banco personal a través de protección, metas, empresas, en fin, todo lo de la ONCE. Entonces, hay sí, sí. clara economía. Sí, no, y es claro, eso sí es claro también porque actualmente estoy optimizando unas herramientas que hace mucho tiempo desarrollé, eh, pero que las tenía quietas. Precisamente la trancha le compartí a una persona la información y me dijo, Jairo, pero esto por ningún lado yo lo he visto. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no saca esto? ¿por qué no? Entonces, ahí caí en cuenta de que ese proceso creativo estaba estancado, estaba, estaba quieto y es un proceso que estoy seguro eh, apenas tú lo conozcas y otras personas va a generar un, un, un ingreso interesante, pero pero más que el ingreso es conciliar 11 con 5 Exactamente, Exactamente. Y, y te recuerdo aquí el tablerito que mencionamos en clase Ah ok, ese es otro <risa> <risa> sí, sí, sí, ese es otro material, no, sí, la, la verdad es si que este año eh siento que, que estoy haciendo conciencia básicamente sobre algunos aspectos que estaban descuidados. Sí, el tablerito de es César también lo van a ver aquí, esa es una, una, una herramienta eh, física, es no virtual, que ayuda mucho a los procesos de aprendizaje, es un, un, un producto muy bien desarrollado, que ha tenido un soporte, pues, de lo cognitivo y lo.. lo académico por el lado de Cecilia, pero aparte hay otras personas involucradas que han hecho un aporte interesante en cuanto a la a, la visualización, el diseño gráfico, por así decirlo. Entonces eh, a eso le digo, vamos a dedicar un podcast especial. ¿Te parece Cecilia? Al, al, Señor, me parece chévere. Porque toca explicar muy bien cómo surgió esa idea y hoy lo veíamos, ¿no? Los eh, los colaboradores la, y la semilla, el proceso semilla. Ajá, o sea, y fuera ¿no? de fuera de eso también ese tablerito. Lo podemos hacer dentro de las grabaciones que tú dices para que lo vean, lo, enseñarlo como es. Bueno, Ajá. perfecto. Bueno, esto era como la parte de introducción trascendental. Pero hay otro punto que quiero que he documentado hoy: es el de, el de las preguntas y el de los, los talleres prácticos que hemos visto, a ver cómo, cómo los desarrollamos. Y yo creo, ya creo tener como claro lo, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en el aprendizaje de la astrología, Una gran parte pues es los conocimientos básicos, la teoría, el soporte académico, que es lo que hemos venido haciendo durante este largo año, desde octubre del 2008 todo 2009, lo que llevamos de 2010, con la enseñanza de la metodología del sistema de Cecilia, lo que ella conoce, lo que ella aprende y lo que ella transmite, y unido... a otros dos procesos un poco más especializados que son los de Diego, que ya son son temas más profundos, más avanzados pero que también son válidos eh, de compartir toda esa experiencia estos últimos meses, nos hemos dado cuenta que surge un tercer espacio que es la práctica de todo esto que hemos eh, compartido con ustedes eh, que ahí viene el gran punto también que la astrología requiere es practicar y constatar, o sea verificar todas las tesis, todos los argumentos el marco teórico que se ha desarrollado entonces eh, estamos buscando como ese espacio ideal, hoy surgió o bueno, esta semana me surgió la idea nuevamente creativa de optimizar las herramientas que teníamos entonces yo estaba pensando cómo optimizar estas herramientas sin entrar en lo mismo que era la conferencia virtual como tal, o sea la conferencia virtual es buena, pero limita en tiempo, limita también disponibilidad de tiempo, o sea, para ciertos momentos y ciertas ocasiones es bueno usarlo todavía no la hemos descartado de entrada para, para aprendizajes y para práctica pero sí puede surgir una alternativa interesante y es las grabaciones offline, o sea, las grabaciones online es lo que yo he hecho con los videos tutoriales donde les explico algún tip, algún truquito de uso del programa, o por ejemplo el último que fue recomendar un recurso de Google Earth que eso fue a través de terceros eh, que son grabaciones que se han hecho en algún momento se documentan y, y se muestran, entonces eso es a lo que yo me, me denomino offline o sea que no es en vivo la transmisión el podcast es un claro ejemplo offline, este podcast lo estamos grabando en este momento y, y posteriormente las personas cuando puedan lo escucharán entonces ¿qué es lo que pasa? es muy normal en estos cursos que surjan preguntas hoy por ejemplo en, el, en la sesión de Revolución Solar surgieron unas preguntas muy puntuales muy interesantes Que no las quisimos desarrollar en su momento, ¿por qué? Porque nos eh, nos alejarían un poco del, del marco teórico que se programó para la sesión. Entonces, la idea no es que no se contesten las preguntas, sino que se contesten. La forma como lo habíamos venido haciendo es con un grupo mm, privado, una lista de correo privada en, en Yahoo, que funciona bien, pero la verdad no le hemos movido mucho y yo ya caigo en cuenta, ¿por qué? Porque es que el escribir limita, limitan tiempo, limitan espacio, también en, de pronto en transmitir la idea eh, entonces la, la forma óptima, tanto de formular la pregunta como de contestarla sería una explicación visual, eh, con audio y con, con visualizando imágenes e información entonces lo que más se ajusta y se acerca a eso, que no sea la conferencia virtual porque la conferencia virtual en su momento lo soluciona, es la grabación offline Entonces lo que les estamos sugiriendo a los alumnos, esto ya va dirigido a los alumnos de los cursos, es que formulen sus preguntas, ya sea a través de texto o audio, también se puede hacer, ya, ya les compartiré qué herramientas se puede usar en otro espacio, y esas preguntas yo las contesto, por ejemplo, lo que es relativo a manejo del software, yo he venido contestando algunas, hay unas todavía que no he contestado, eh, tengo ahorita pendiente por grabar dos dos videos para contestar eso y ya lo que es contenido e interpretación pues es si va a ser el mismo ejercicio puede ser a través de una grabación de audio o una grabación offline manejando directamente sobre, sobre la carta ahora estas van a ser pequeñas grabaciones que no va a consumir mucho tiempo de parte de nosotros, o sea es hacer eficiente esto también eh, pueden ser 5, 6 o hasta 10 minutos eh, pero entonces lo que yo les sugeriría a los alumnos y si les, les alcancé a comentar en la sesión es tener muy claro que es una pregunta propia del aprendizaje a pasar la línea a hacer una consultoría o asesoría eh, y eso es algo también que quiero que quede claro ahorita documentado para ustedes y para Cecilia y para nosotros que ya son espacios diferentes la pregunta buscando responder una, una respuesta académica que es válida, hay necesario hacerla y se va a contestar, pero ya entrar a una consulta como tal a través de una pregunta no, ¿por qué? pues porque precisamente son espacios diferentes, entonces en caso de que se requiera ya una consultoría o algo más especializado pues lo virtual también permite a través de muchas herramientas, Skype, Messenger bueno, existen muchas herramientas que permiten hacer eso pero ya serían espacios diferentes que, que se concertarían de forma diferente pero, pero lo, lo que ya es la pregunta como tal del curso eh, si se puede hacer, eh, ya compartimos el correo de Cecilia en la clase al cual le podían escribir ...háganlo y eh, tú lo compartirás a través de la grabación... ...¿te parece, ese Sí, es? señor, sí, señor, muy buena la explicación, clarísima. Ok, y esa grabación entonces la vamos a subir al blog... ...pero a una zona especial solo para alumnos... ...¿por qué no para todo el mundo? Pues es algo que yo siempre les he dicho... ...o sea, la información gratuito hasta cierto punto es válido... ...pero no todo se puede manejar así por, por muchas razones... Eh, ...recursos... tiempo, intereses como la que yo más rescato compromiso, compromiso por el aprendizaje, entonces pues las personas que asumen ese compromiso pues son las que van a recibir esa información, entonces las preguntas como tal pues se van a responder en una, una sección especializada solo para alumnos bueno, era eso eso era el pequeño podcast que, que quería compartir, seguir aquí reflexionando sobre mi, mi revolución solar de este año porque la verdad me gustó mucho eh, la información pero más que que de pronto tener el acceso a la información lo importante es qué va a hacer uno con esa información ¿no? optimizar ya las, las tareas y la, las ejecuciones que uno va a realizar este año ese es como pienso yo el gran aprendizaje llevado a la práctica de la información entonces así nuevamente felicitaciones no sé si quieras ya ampliar algo aclarar algo y, y, y seguimos desarrollando este espacio no señor fuiste muy claro muy didáctico en la exposición y de todas maneras los alumnos pueden dar fe que cualquier pregunta que me han hecho nunca ha dejado de tener respuesta eso sí está muy claro porque bueno, los tenemos como bajo nuestra protección de alguna manera y la idea es que el conocimiento quede muy bien cimentado sí. entonces la primera es la de Paola, ¿no? Eh, sí señor uh, okay. y qué rico corroborar con eso la ecuación del tiempo y así muchas cosas las vamos a ir concretando el porqué porque eh, De todas maneras seguimos en la libertad de utilizar la mejor herramienta que nos dé resultados, ¿cierto? Perfecto. Bueno, es así, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta una próxima grabación, un próximo podcast o una próxima clase. Bueno, señor, un feliz día y me alegro mucho estar con todos ustedes. Soy Chaito. Un abrazo, Chaco. A ver, chao. Chao.